Bueno, eh, intentamos hace un ratito y, y las comunicaciones no estuvieron de nuestro lado, eh, como dice habitualmente. Ahora sí, nos vamos eh, imaginariamente, viajamos hacia acá nomás. Un par de cuadros en Moreno y Don Bosco, donde está la sede de CETEP. Ahí está el compañero eh, Joaquín eh, Burr, que creo yo que está acompañada acompañado perdón, por eh, la, la diputada que estaba presentando, eh, mejor dicho, que presentó eh, este proyecto eh, en la Cámara de, de Diputados. Eh, y que intentamos escuchar hace un ratito nada más eh, y no pudimos, que es eh, Patricia Cubría Joaquín, eh, estamos ahí, buen día ¿Qué tal, Maxi? Buen día, ¿se escucha bien? Sí Perfecto, perfecto, ahora sí Perfecto, genial, estamos acá, nos trasladamos a la esquina de Moreno y Don Bosco, a la sede del CETEP para hablar con eh, la diputada eh, que nos acompaña el día de hoy Patricia Hola Hola, se sí, cortó, eh, insisto, las comunicaciones no están del lado nuestro en el, eh, en el día de hoy. Hola, Joaquín, ¿me escuchás? ¿Se oh. escucha ahí? Ah, ahora sí, ahora sí te escucho, bro. dale, perdón, me salió cortado. Ahí está, perfecto. Te decía con Patricia Cubría, que va a estar presentando el proyecto de, eh, de infraestructura social eh, para eh, proteger un poco el trabajo de las cooperativas en todo lo que es el territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, perfecto. Eh, bueno, contanos más o menos los alcances que, que va a tener el proyecto para, para la provincia y para todo el territorio. Bueno, el objetivo de esta ley es que haya un 25% de la obra pública provincial destinada a la infraestructura social en los barrios populares, en los barrios humildes de la provincia de Buenos Aires y que esas obras sean ejecutadas a través de cooperativas u otros modos asociativos. Eh, nosotros creemos que eso genera puestos de trabajo genuinos, dignos, que a su vez activan la, la, la, la economía de la comunidad, del barrio donde se realizan estas obras, y a su vez estamos invirtiendo en obras que hace décadas y décadas que son necesarias en los barrios más humildes, ¿no? Todavía tenemos miles, millones de argentinos viviendo en condiciones indignas de hacinamiento, Eh, sin un techo que que no se te llueva, en, en Castilla, eh, lamentablemente, sin acceso al agua, a las cloacas, sin veredas, sin eh, sin una calidad de, de vida digna, eh, en términos también medioambientales, no, de, de saneamiento, los valles populares, lamentablemente, eh, siempre están cerca de ayuntos contaminados, o basurales a cielo abierto, y, y bueno, nosotros creemos que eso es un piso de acuerdo que, que estamos empezando a lograr con el conjunto de la oposición y de hecho el oficialismo eh, está acompañando también, eh, como para empezar a revertir eh, de a poco esa situación de emergencia no habitacional y laboral eh, que tenemos en la provincia. Bien, muy bien. Este proyecto eh, vos lo vas a estar presentando en la provincia de Buenos Aires, pero hay expectativas que se lleve también eh, a un alcance nacional. Exactamente, eh, la marcha federal que va a comenzar del 28 de mayo hacia el primero de junio trae como impulso de todos los rincones del país eh, cinco leyes importantes para el conjunto eh, de los movimientos populares, de los sindicatos, de los espacios que están convocando a esa marcha federal eh, que incluye bueno, la, la emergencia alimentaria, esta ley de infraestructura social, Eh, una ley de eh, urbanización de barrios populares, una ley que promueva política de prevención en adicciones eh, y la quinta ley eh, creo que tiene que ver con, bueno, reglamentar la de emergencia social que ya se encuentra vigente. ¿Cuáles serían a grandes rasgos los puntos más importantes que destacás vos o que, digamos, llevarían a un gran cambio en el trabajo de lo que son las cooperativas hoy en día a partir del proyecto de ley? Y eso es, eh, imagínate, si si las cooperativas han demostrado, pese a todas las dificultades, una cooperativa tiene que dar a veces prueba de absolutamente todo. Eh, y tiene muchas dificultades para, para acceder, eh, digamos, a, a obras, a, a refacciones o a construcción de vivienda. Y cuando lo realiza la verdad es que los resultados eh, son óptimos. De hecho, eh, los primeros que vinieron a apoyar este proyecto de ley fueron los intendentes porque entiende perfectamente lo virtuoso que, de que haya una obra en tu distrito, de que puedas invertir eh, en sanear y en poder dignificar eh, esos barrios humildes, esas villas, esos asentamientos que necesitan necesitan de la inversión del Estado para cambiar su situación, y ni que hablar lo que significa generar puestos de trabajo eh, en un distrito en este contexto económico en el que estamos pasándola tan mal. Eh, así que los primeros aliados fueron los intendentes el conjunto de la oposición y el oficialismo también, porque ha visto, ha, ha comprobado eh, a través del Instituto Provincial de la Vivienda cómo trabajan las cooperativas. De hecho, eh, lo que ellos nos plantean es que eh, que es un proyecto conservador, porque el 50% de, de las viviendas que está haciendo el, el Instituto la están haciendo cooperativas. ¿Por qué? Porque, bueno, rinden mejor, porque cuando vos estás haciendo... Eh, una obra en tu, en tu propio barrio, eh, le pones otra, otras ganas al trabajo y la calidad también, buscas si, si es la escuela donde van a ir tus hijos, eh, te puedo asegurar que le pones toda una pasión eh, que lo hacen las cooperativas y, y bueno, terminan las obras en tiempo y forma con toda la calidad que corresponde eh, y encima hace obras que, que el sector privado no no quiere agarrar. Entonces te imaginas que para el Estado también es una solución de poder llegar ...a lugares a donde no puede llegar a veces... y no es a través de justamente... ...los movimientos sociales y las cooperativas. Muy bien, Patricia, vos recién eh, comentabas... ...y nos hablabas de lo que va a ser la marcha federal... ...un poco para cambiar un poco de tema también... ...pero eh, para comentar también cuáles van a ser... ...las próximas actividades... ...y cuáles van a ser los próximos encuentros... ...en donde eh, la CETE y otras organizaciones también... ...van a estar participando durante los próximos días. Bueno, la marcha federal va a comenzar el 28 de mayo desde cinco puntos del país, la quiaca, un, en en el NEA, eh, en Tierra del Fuego, eh, en La Rioja Paracuyo, eh, y acá en provincia de Buenos Aires, creo que en Bahía Blanca, si no me equivoco, bueno pero de, de cinco eh, rincones de la patria se va a comenzar esta marcha federal eh, que hemos eh, hemos titulado por por pan y trabajo por paz pan y trabajo Eh, y van a estar, digamos, esta multisectorial de movimientos populares y sindicatos eh, que venimos ¿no? en la lucha muchas veces eh, contra las medidas de ajuste de este modelo, nos hemos movilizado el 21 de febrero, hemos estado ante cada conflicto sindical siendo solidarios, lo mismo los sindicatos siendo solidarios con nosotros cuando luchamos por la emergencia social y cuando, eh, de hecho, ahora queremos impulsar estas, estas leyes. Eh, así que es, y, y de hecho también el conjunto nos hemos manifestado en contra del Fondo Monetario Internacional, eso también va a estar muy vigente en la marcha federal porque la verdad es que estamos eh, preocupados y queremos tratar de que, de que no se realice ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque genera dependencia, porque va a generar un ajuste muchísimo más brutal del que estamos viviendo y eso eh, impacta en la calidad de vida de nuestro pueblo y a nosotros eso... Eh, nos preocupa mucho y seguro eso va a ser va a estar mucho en el espíritu de la marcha federal va a ir recorriendo esas columnas varias provincias en su camino hacia la capital federal en donde vamos a confluir el primero de junio multitudinaria y federalmente eh, esas columnas eh, para ya hacer concretamente la presentación de, de estas cinco leyes bueno y el acto de cierre muy bien Patricia por último y ya para para ir cerrando eh, respecto a la ley de infraestructura social ¿Qué recepción o qué viabilidad le ves vos dentro del territorio donde te toca presentarla, que es la provincia de Buenos Aires? La verdad es que viene muy bien, la verdad es que desde que lo presentamos eh, el conjunto de la oposición acompañó, ya nos pareció algo virtuoso, que bueno, todavía no estaba tan el espíritu de unidad como se logró ahora con las tarifas, digamos, fue anterior esa, esa presentación, así que la verdad que... Eh, eso nos generó mucha expectativa y, y después nos sorprendió que el propio Poder Ejecutivo, a través del presidente de la Cámara, nos convocó a, bueno, a sentarse a discutir de qué se trataba el proyecto y empezamos a profundizar en lo que sería la reglamentación, así que creemos que están dadas las condiciones para que pueda ser ley este año, si Dios quiere. Perfecto. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Eh, y ya vamos cerrando. Fue bueno, un gusto, un saludo a toda la comunidad de Mar del Plata muchas gracias por recibirme eh, y bueno, vamos a estar esta tarde con los trabajadores en la CGT haciendo la presentación también del proyecto. Perfecto, bueno Maxi, ahí pasaba la diputada, la agradecemos porque la verdad es que hace bastante frío la vereda también y eh, para poder conseguir un poco más de señal nos acompañó hasta afuera, así que eh, bueno, estas son más o menos las novedades, lo de la ley de eh, infraestructura social y eh, también lo que tiene que ver con la marcha federal que se va a estar desarrollando eh, durante la semana que viene en eh, todo el territorio de la República Argentina. Gran laburo, Joaquín, te agradezco mucho. ¿eh? Te esperamos acá, estamos a dos cuadras, así que en minutos Dale, nada más gracias. de vuelta al aire. Ahí, ahí nos acercamos al estudio, entonces. Abrazos gigantes.